Es una iglesia que conoce a la perfección nuestro siguiente invitado. Él es eh, Carlos ese eh, Carlos, eh, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Encantado de estar en ¿Qué tal